Recuerdo de la niña a la que a mí me dio el ser, no me canso de besar, y siento que el corazón se me queda en su regalo cuando yo abrazo a mi madre y ella devuelve el abrazo. Tres amores tengo, uno, dos y tres, todos diferentes, todos de mujer, y si uno me llama, Esposa se el manantía donde se calma mi ser y es tanta la sensación de cariño y de ternura que mi sangre como un río se desborda con la suya tres amores tengo, uno, dos y tres todos diferentes, todos de mujer y si uno me llama, los otros también Otro es el de mi mujer y otro el de mi hija que suelta tener los tres. Oigo a mi hija reír lo mismo que un cascabel y un sentimiento feliz inunda todo mi ser. Y siento que la ilusión de atraerla hacia mi pecho Es el regalo más grande que el cielo pudo haber hecho Tres amores tengo, uno, dos y tres Todos diferentes, todos de mujer Y si uno me llama, los otros también Uno es de mi madre, otro de mi madre Que suelta tener el tres uno es el de mi madre, otro es el de mi mujer, y otro es el de mi hija que suelta tener